Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación telefónica ahora es con el coordinador de la estación de cría y fauna autóctona allí en el Cerro Pan de Azúcar. Estamos en conversación a partir de este momento con el veterinario Matías Loureiro. ¿Cómo te va, Matías? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Un saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Matías. Por favor, a las órdenes. algunos temas para hablar contigo, básicamente Dale. comenzando por por lo obvio, por el principio, cómo está todo allí en la base del Cerro Pan de Azúcar después del fuerte temporal que ha azotado la zona. Bueno, mira, eh, con lo que se refiere a los animales, por suerte están están todos bien, de hecho ayer nació una cría de venado que le pusimos el guapo, porque nació con con bruto temporal, este y bueno, ellos en realidad en, en este lugar acá que son son encierros grandes y donde tienen un enriquecimiento ambiental y tienen resguardo, este la van llevando bien. Y árboles de grandes dimensiones por suerte acá no han caído. Bien, y no no hay ninguna ninguna situación que haya afectado a los animales tampoco. No, por suerte. Está todo bien, mejor. Está tranquilazo. Mejor así. Otros <risa> otros aspectos que teníamos también para ir conversando contigo en lo que tiene que ver con Eh, novedades que se han estado generando en, en los últimos días con eh, lo vinculado a esos Rescate de Fauna Marina allí uh -huh. en la zona de la costa de nuestro departamento y que sabemos que estuviste integrando una delegación de la Intendencia Departamental uh -huh. que visitó el lugar con la intención de buscarle una solución definitiva a los contratiempos que esta... Este lugar ha estado viviendo durante muchos años. ¿Qué nos Exacto. puedes decir, qué nos puedes contar sobre el tema? Bueno, para arrancar primero, este eh, el trabajo que hace que hace Richard en cuanto al rescate de, de fauna marina es un trabajo formidable, eh, bueno, es reconocido reconocido mundialmente y, y bueno, este Richard ha entregado su vida al rescate de fauna marina y eh, la intendencia tiene la, la intención de, de realojar eh, el, el, la ONG SOS fauna marina y la idea es llevarlo 150 metros para para arriba digamos donde están donde hay unas unas edificaciones y bueno la idea es trabajar con bueno con los veterinarios de richard con richard y con con arquitecto la intendencia para poder generar una infraestructura que sea acorde al trabajo que está haciendo que está haciendo Richard con todos los requerimientos que necesita, desde piletas de cuarentena donde no pueda haber visita de personas, que eso es parte del trabajo, también una parte donde donde sí pueda recibir eh, visitantes que tengan un acceso directo al agua para para hacer los trabajos, y bueno, generar una infraestructura acorde al trabajo que está haciendo, y, y también en algún punto es... Eh, realizar todo el trabajo que, que viene haciendo que viene haciendo richard y ponerlo a un nivel este eh, más elevado del que estado sea, en, en cuanto a infraestructura hacer una buena veterinaria bueno eso eso es parte del, del trabajo y creo que creo que richard está está está de acuerdo con, con, con, con este trabajo en esta movida que se está haciendo y bueno se empezaron recién eh, las articulaciones y, y a generar el, el proyecto para, para llevarlo para Eh, estamos hablando 150 metros rumbo a Punta Colorado, digamos. Exacto, sí, sí, sí, en la parte, digamos, rocosa. En la que parte más en alta, la... en la parte más exacto, alta. Exacto, exacto. Bien. Y... Ya, hay una, sí. ya hay unas edificaciones. Ah, eso eso te iba a preguntar si ya había alguna edificación justamente. Hay algunas edificaciones, seguramente eso hay que arreglarlo, este y bueno, eh, la idea es poder trabajar en conjunto la intendencia, los técnicos de la intendencia con, con los técnicos de de la ONG, Richard tiene arquitectos y veterinarios que van a trabajar en conjunto también con, con los técnicos de la Intendencia, para bueno, para lograr un, un proyecto que, que sea ganar-ganar, ¿no? Que estén todas las partes de, de acuerdo en eso. Y de esta manera se está se estará buscando, supongo yo, una solución definitiva a un tema que ha sido largamente conversado y que ha tenido un montón de, de contratiempos, ¿verdad? Yo, yo creo que, eh, y esto es, es personal, eh el trabajo que, que está haciendo Richard con SOS Fauna Marina es un trabajo que ya en, en algún punto lo va lo va a sobrepasar a él como persona. O sea que, no sé, capaz que en 10, 15 años SOS siga, siga funcionando, aunque Richard no esté, pero que haya dejado un legado sí, de, bueno. de todos los años hecho y que el, el trabajo pueda perdurar en el tiempo. Porque, bueno, como te decía... Eh, viene gente de todas partes del mundo a ver el trabajo que tiene que tiene richard y hay algo que es que es como un, un don digamos que es el, el el vínculo que tiene richard con los animales con, con los de fauna marina yo no conozco una persona que tenga ese vínculo que el loco les pegue un grito y en el medio del mar y vengan nadando para sí, estar con sí, él eso es está, es algo que, que está que, que es muy de, hasta, muy de hasta entrada, está intransferible debe ser verdad Y sí, eh, eh lo bueno que tiene Richard, que yo lo conozco hace hace unos años, es que eh él toda esa experiencia empírica que él tiene la la transmite y bueno, a mí me ha enseñado mucho también de algunos temas de fauna marina y él siempre está hace un trabajo muy bueno de educación de educación ambiental y de educación de de lo que es eh, la conservación de fauna marina. Así que bueno, creo que es parte de también de, de, de apoyar y, y reafirmar el trabajo que viene haciendo eso ese fauna marina en concreto lo que se va, empieza a partir de ahora es a definir un proyecto para después aprobarlo y empezar a ejecutarlo exactamente se, ma se manejan dije. tiempos se manejan tiempos no, yo no, no, no no manejo tiempo eso ya pasaría a, a otras direcciones lo, la parte que me corresponde a mí sería la parte técnica digamos de, de lo que de la infraestructura en cuanto a, al funcionamiento de, de, del lugar en la parte técnica sanitaria digamos bien, y el lugar donde está hoy la instalación eh, que, que, que queda ahí que, a, que, a quién pasa eso dónde está ahora Richard sí. eso creo que va a ser una eso tendrían que, que hablarlo con el, el director de gestión ambiental pero por lo que esté entendido va a ser una bajada para la playa nada más Ajá. bien queda para el uso público digamos exacto Bien, algo parecido y en, en los mismos tiempos está sucediendo con socobioma donde bueno, se ha avanzado en la posibilidad de encontrarle un lugar definitivo también. Otro trabajo también, este la doctora Lourdes Casas eh, es otra persona que, que ha entregado también su, su vida, el laburo de, de rescate de, de fauna silvestre, de recuperación y y bueno y posterior liberación en la en hábitat acorde a, a, a cada especie y bueno sea eh, se ha trabajado también en buscarle una solución definitiva salió hace poco la noticia de que iba para para el parque medina y en san carlos donde ya hay instalaciones que están en desuso y bueno creo que es un es un buen desafío para para soco bioma este generar ahí un espacio de rescate de fauna silvestre bien eh, como como veterinario es un lugar adecuado sí yo creo que sí porque es primero que nada es un lugar que está eh, está alejado de, de las ciudades y vos cuando vas a trabajar y vas a, a trabajar sobre todo con fauna silvestre y lo que tenés que generar es un acostumbramiento o sea entrenarlo o, y, y recuperarlo para la liberación pues eh, No puede haber un lugar donde haya ruidos de autos, ladrido de perros, o sea, tiene que ser un entorno muy natural para que para que el animal también pueda expresar sus instintos naturales y de esa forma eh, que su liberación al medio sea sea la adecuada y creo que el Parque Medina genera todas las condiciones para para ese trabajo, de hecho es un lugar, ¿viste?, que está muy muy es un lugar descampado, de que está abierto, tiene instalaciones que se pueden usar, yo creo que sería sería un buen lugar para para para Socobioma y también darle un uso a todas esas infraestructuras que están ahí en en el parque Medina que están en desuso. Ahí sí ya hay un tiempo ganado, ¿verdad? Sí, bueno, es eh, para Socobioma debe ser más sencillo ya teniendo alguna instalación, seguramente hay que hacer alguna algunos arreglos, pero bueno, ya también es una ONG que está está instalada, que tiene que bueno, que tiene su su grupo de trabajo, sus voluntarios, sus técnicos, y y y bueno, como te decía, eh nosotros tuvimos otra vuelta en en donde estaban antes y y bueno, se tenían comadrejas, carpinchos, gavilanes y todo con con Lourdes tiene un buen concepto del, del del trabajo de fauna silvestre que es totalmente distinto a a lo que sería un animal de compañía, entonces eh eh creo que sería una buena solución, es una buena solución llevar a, a que esté estés Ocobioma ahí en en el Parque Medina y con y al y al estar en un en un lugar que que es del estado, bueno, va a tener menos este riesgos de que de que tenga que pasar de vuelta por por esos malos ratos de que de que se tienen que ir y bueno, creo que ahí también va a fortalecer mucho el trabajo de ellos. Y Maldonado es, es, se está transformando también en algún punto en En una ciudad donde se está teniendo en cuenta lo que es el medio ambiente, la conservación, los trabajos con las ONG, o sea, el trabajo de las asociaciones civiles, de, del Estado, es un trabajo multidisciplinario con, con la facultad también, con la parte de, de las academias, creo que se, logra, se, se está logrando un buen desarrollo a nivel de conservación y, y de lo que es el, el cuidado de la fauna y del medio ambiente. Bien, Matías, este, no puedo hablar contigo sin preguntarte por un lugar al cual le dedicaste mucho tiempo y mucho cariño, el refugio de la Ruta sí. 39. ¿Cómo está? El, bueno, eh, la verdad que, que el refugio se ha hecho eh, se, se, se ha hecho un, un buen trabajo en, en en estos años en en el refugio, obviamente que con todos los obstáculos que que conlleva estar en en un lugar de esos, de con la sensibilidad que lleva un lugar de esos, este Y bueno, ahora por suerte tenemos, se han logrado algunos acuerdos con el Instituto Nacional de Bienestar Animal eh, y, y desde el gobierno nacional va a venir un, un apoyo para lo que es el, el refugio y también para, para gestionarlo de una manera también más eh, abierta con, con, con ONG, entonces bueno, creo que se va que se va a seguir se va a seguir trabajando fuertemente en en, tan, en lo que es la tenencia responsable de de animales y obviamente hubieron no sé hace unos unos días subieron algunas algunas denuncias de de sobre el refugio, sobre el el estado de los animales y en realidad lo que yo te puedo decir es que el refugio siguió con la misma línea de trabajo los animales estaban estaban todos en en buen estado sanitario y obviamente que cuando vos estás en un refugio de eso y tenés animales que vienen de la calle no te vienen eh, todos bien y sanos te vienen animales que están muy lastimados que están desnutridos <coughs> y bueno ahí se hace también todo el trabajo todo el trabajo de recuperación no es un hotel cinco estrellas pero bueno se tal se, se logra por lo menos tratar de que el animal mientras está por ahí Este contenido este esté con, con su tratamiento sanitario y bueno pienso que que, va, que viene un, un, un desarrollo muy importante para para el refugio también y bueno todo lo que son las políticas de tenencia responsable en el departamento desde el punto de vista laboral y de responsabilidad ahora no no estás vinculado al refugio. No, no estoy yendo al refugio en la eh, con, con, con la, eh, como iba antes, pero sí estoy estoy estoy en contacto de las cosas que, que van sucediendo y, y, y bueno, las gestiones que se vienen generando, pero en realidad yo ya estoy más vinculado a lo que es la estación de cría, acá la parte de, de fauna silvestre, que acá hay unos proyectos hermosos que si todo sale como como viene caminándose, tenemos... Tenemos laburo para rato acá. Gente de la actividad agropecuaria en estas horas está proponiendo la posibilidad para solucionar el tema de los perros que azotan mm. A, mm. a los animales en el campo a habilitar de vuelta el funcionamiento de la perrera. Tema polémico, si lo si lo hay. ¿Qué, qué opinas de una solución así? Eh, creo que... Esto es muy personal, el, el pensamiento de, de, de lo que es lo de la barrera. Yo creo que lo que está haciendo el Instituto Nacional de Bienestar Animal de poder generar albergues transitorios eh, y que las ONG de cada departamento puedan articular con el Estado para trabajar en esos albergues y a su vez hacer educación ambiental y sobre todo lo que siempre decimos que son las castraciones, no creo que sea necesario llegar a, a ese punto de, de andar capturando perros. Bien. Matías Logueiro, gracias por esta conversación muy amable. No, por favor, gracias a usted y bueno, los espero en cualquier momento por acá por por la reserva que tenemos. Tenemos muchas cosas para para hacer en cuanto a fauna silvestre y se vienen se vienen novedades muy interesantes que en algún momento les estaremos compartiendo también. En cualquier momento Karina se inspira y hace una visita. Que se venga para acá, que se bien. venga para acá a conversar Karina. Muy bien, Bárbara, dale, gracias. Una, un abrazo grande. gracias, gracias. gracias. Chao, chao. Hasta pronto. Frecuencia abierta